Primer libro de los Reyes, capítulo 20 e n t o n c e s Ben Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a treinta y dos reyes con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria, y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad a a c a b rey de Israel diciendo, Así ha dicho Ben Hadad, Tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y al rey de Israel respondió y dijo, Como tú dices, rey señor mío, yo soy tuyo, y todo lo que tengo. Volviendo a los mensajeros otra vez dijeron, Así dijo Ben a d a d Yo te envié a decir tu plata y tu oro, y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas, Enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo: Entended y ved ahora cómo éste no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos, y por mi plata y por mi oro, Y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron: No le obedezcas, ni hagas lo que te pide. Entonces él respondió a los embajadores de Ben a d a d Decid al a rey mi señor: Haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. Y Ben a d a d Nuevamente le envió a decir: Así me hagan los dioses y aún me añadan, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Y el rey de Israel respondió y dijo: Decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. Y cuando él oyó estas palabras, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos: Disponeos. Y ellos se dispusieron contra la ciudad. Y aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo: Así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. Y respondió Acab: ¿Por mano de quién? Él dijo: Así ha dicho Jehová. Por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo a Cab, ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió, Tú. Entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron doscientos treinta y dos. Luego pasó revista a todo el pueblo, y todos los hijos de Israel, que fueron siete mil. Y salieron a mediodía. Y estaba Ben h a d a d bebiendo y embriagándose en las tiendas, él y los reyes, los treinta y dos reyes que habían venido en su ayuda. Y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros. Y Ben h a d a d había enviado quien dio aviso diciendo: Han salido hombres de Samaria. Él entonces dijo: Si han salido por paz, tomadlos vivos. y s i han salido para pelear, tomadlos vivos. Salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias, y en pos de ellos el ejército. Y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios siguiéndoles los de Israel. Y el rey de Siria Ben-Hadad se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Y salió el rey de Israel, e hirió la gente de a caballo y los carros, y deshizo a los sirios causándoles gran estrago. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: Ve, fortalécete y considera, y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Y los siervos del rey de Siria le dijeron: Sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáremos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Haz pues así, saca a los reyes cada uno de su puesto, y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso, y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído, y lo hizo así. Pasado un año, Ben Hadad pasó revista al ejército de los sirios, y vino a Afec para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados, y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos. Y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras, y los sirios llenaban la tierra. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel, y le habló diciendo, Así dijo Jehová: Por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes, y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. Siete días estuvieron acampados los unos frente a los otros. Y al séptimo día se d i o la batalla. Y los hijos de Israel mataron de los sirios En un solo día cien mil hombres de a pie. Los demás huyeron a a f e c a la ciudad, y el muro cayó sobre veintisiete mil hombres que habían quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad, y se escondía de aposento en aposento. Entonces sus siervos le dijeron: He aquí, hemos oído de los reyes de la casa de Israel, que son reyes clementes, Pongamos pues ahora cilicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos y salgamos al rey de Israel a ver si por ventura te salva la vida. Ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas en sus cuellos y vinieron al rey de Israel y le dijeron, Tu siervo b e n a d a d dice, Te ruego que viva mi alma. Y él respondió, Si él vive aún, mi hermano es. Esto tomaron aquellos hombres por buen augurio. Y se apresuraron a tomar la palabra de su boca y dijeron, Tu hermano Ben a d a d vive. Y él dijo, Id y traedle. Ben a d a d entonces se presentó a Acab y él le hizo subir en un carro. Y le dijo Ben a d d a d Las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré. Y haz plazas en Damasco para ti como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y le dejó ir. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios, Hiéreme ahora. Mas el otro no quiso herirle. Él le dijo, por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, Te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Luego se encontró con otro hombre y le dijo, hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino. Y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo, Tu siervo salió en medio de la batalla, y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre, diciendo: Guarda a este hombre, y si llegare a huir, tu vida será por la suya y pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo: Esa será tu sentencia. Tú la has pronunciado. Pero él se quitó de pronto la venda de sobre los ojos, y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Y él le dijo: Así ha dicho Jehová: por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya, y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado, y llegó a Samaria.